Eran tres hermanas churumelas b del barrio de Lavapiez, la Verónica, la Merche, la Carmela, Toma, Candela y Ole. Eran tres gitanas alazanas que en el siglo XXI roneaban nueve días a la semana con todos y con ninguno. A la Carmela la pretendía una aleluya por b u l e r í a s de camarón. A la v e r ó n i c a un gitanillo del fin del rey de los mercadillos. Pero la merche ya no me calló. Montaba timando a un payo de Castellón,、no、siendo sobrina de la, de la madrina la de Arcángel, de Farruquito, de Cortés, de Tomatito, de del Huito y la Marifé, de la Marifé, del Pericón y el Merced, del Chano de y el Lebrijano, de, de Brijano, la Lole y el Manuel, y yo que pío desde mi ventana cada mañana. A la sultana de la Batien, me estoy muriendo de ganas de casarme con las tres. A la vera del Apolo, cada tarde las miro lucir palmitos. Yo que vivo solo como buen cobarde y puedo ser su abuelito. <risa> Vuelven loco a Tirso de Molina, a l ó p e z y a Calderón,、Valeri. a Morente, al camellito de la esquina, a Obama y a un servidor. A la Carmela, m e n t a y Canela, en pleno culto al pastor un bulto y a un tabardillo se lo llevó. A la Verónica, el gitanillo le dio un maltrato y cuatro chiquillos. Y Pero la merch e mira por donde, ya no se esconde, va con su payo a dar el callo en Mercamadrid. Siendo sobrina de la madrina de Arcángel, de f a r r u p i t o de Cortés, de Tomatito, del h u i t o y la Marifel, del p e r i c o n y el. イケメンのブリジノ、デラノブレイエン・マノエル、イケメンのフォマーやスモード、コドコンコド、ヨラペンディラスカレスデラバピエン、テレスデラプレイ。